Críticas perritas por el verdadero agente Jesús m u l e r a s La piel que habito de Pedro Almodóvar. Hoy toca ponernos serios con esta nova no de las tonterías. Pues bueno, yo creo que lo r e s u m o n muy fácil. Es una película que para mi gusto ha b l a d de... o De la locura, ¿no? Y también de, de una venganza, de una venganza desmedida, tan, tan desmedida y tan brutal que no te puedes hacer a la idea, ¿no? Y entonces, pues bueno. o p á r a ti! ¡Tírame la llave de la puerta, subí y te raja! He c h o una, es una película que, da, que deja malestar, ¿no? Una vez c a d a v e z pero creo que. Es de esas, de las que, vamos, cada vez que la veas, verás, o sea, aprenderás algo nuevo y sacarás una conclusión nueva, ¿no? Es、pues、bueno. Si sigues bajando, me corto el cuello y se te acabó, joder. No eres capaz. Antonio Banderas está estupendo, o sea, está maravilloso. Elena Naya, además de ser un cantante,、pues、tiene lo mejor, dice, n decía Pedro Almodóvar que le recordaba un poco a Victoria Abril. Yo creo que tiene lo mejor de Victoria v b r i l y nada de lo peor. O sea, sobre todo, <risa> tiene una piel. Claro, obviamente, un poco es Photoshop, ¿eh? está un poco tratada, pero la piel de, de ella es maravillosa en la película. A ver, fundamental. No es una película de terror, lo podría haber sido. Es perturbadora. n o Yo creo que en este caso es el adjetivo correcto: es perturbadora. Es tan horrible ¿no? lo que ves que llega un momento que, cuando ya te cauterizas y te haces, te haces duro frente a eso, eres capaz de ver la otra parte de la película. ¿no? Porque bueno, hay, hay una supervivencia h a y un personaje tan bonito ¿no? que, que, bueno, que, que compensa. Creo que la recomiendo ¿no? porque. Estamos tan hartos ¿no? de ver siempre lo mismo, que nos c u e n t e n todo de la misma forma que cuando ves algo tan original ¿no? y tan bien hecho porque está tan cuidada la película, pues bueno, a, a la fuerza, n o eso,、no, eso tiene que contar algo, ¿no? Ah, bueno, sí. Y tiene dos toques, ¿no? tiene dos cosas muy graciosas la película, dos en la película, pero vamos, son antológicas, i n m e d t a m e n t e entran a formar parte del universo de Pedro Almodóvar. Y ese tigriño, ¿no? Que ya, bueno, cuando veis la película, ya, ya lo a p r e n d a r é i s Hijo, ¿qué estás comiendo? Es música. ¡Música en lata! ¡Pero, caray! El callejón del hambre.